Y el domingo 27 la actuación de la banda de Dixieland Missing Stompers para continuar el viernes 2 con la actuación del grupo latino de Ray Barreto, el sábado 3 el quinteto de Wallace Rooney y el domingo 4 la r u t t Jazz Big Band y la Big Band de Lucena. 2 y 14 en los instantes en el Boulevard del Jazz en Fórmula 1, intentando acompañarte, intentando. hacerte pasar un buen rato musical si estás trabajando, sobre todo estudiando, conduciendo, lo que sea, con la modesta intención siempre de provocar alguna pequeña emoción. Un saludo yo a toda Andalucía y a todos los oyentes del programa El Boulevard del Jazz. O sea que saben los andaluces que, que, que yo, como catalán, quiero mucho andar este país, Andalucía. Y e n t o n c e s pues de verdad, un saludo, un abrazo. C. Heath here with the Modern Jazz Quartet saying hello to everyone who's listening to the Boulevard of Jazz. i ディロダ a ィロダデ Mi amigo, mi siempre amigo Tete, nuestro siempre amigo Tete、m o n t o l i u Y en el otro lado, una sesión de bebop fantástica con Dizzy, el maravilloso Dizzy Gillespie, Sonny Stead, First h e t John Lewis y Max Roach. Y es el momento para invitarte mañana, si quieres, otra vez a esta estancia musical y l u m i n o s a que es el Boulevard del Jazz en Fórmula 1, la Radio Musical de Canal Sur. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez. z q u e te desea que pases una muy buena noche y tengas un buen día? Mañana madrugada de jueves a viernes, viernes ya, mañana monográfico, no te lo pierdas. Hasta mañana. 3 de la madrugada.